Pasangairabe 4 minuten van het punt rari van de set Dalmatí, Abuyes di Mars, dia 2 de Mars, da 2000 geo. Kumansem, Linias Ubertas. Quan sense quan passen 5 minutets del punturari de, les 7 del matí, aquesta edició de dimarts, dimarts dia 2 sempre, explicar una bona par A través de l'essencis.9 la, de la freqüència modulada, a través de Ràcabe, us fins que siguin les 9 del matí. I en línies obertes... Ara, de seguida, notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC, mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. I de seguida, sobre les 7:25, i 25, 2 quarts de 8, arribarà l'aranja Juan, que ens portarà... ...la informació sobre noves tecnologies. A veure què és el que ens porta avui. A 3 quarts de 8, tindrem l'envidiats d'aquesta setmana... Ronald Marc Gómez ens portarà els millors o pitjos, minus no ASAP, vídeos de internet. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia dellò que està passant en el món i a la segona hora de línies obertes. Mirarem algunes altres notícies curioses que hagin passat en el món. Tindrem amb nosaltres El professor Ulises de 8 i a 8 een aproximadament, un quart de nou. El professor Ulisses estarà amb nosaltres. Després, coneixerem una mica més de música lliure. Avui, la Olla Express. I per finalitzar el programa, donarem veu a la defensa animal, a través de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, que ens visiten cada setmana, en línies obertes, i ens parlen... ...d'aquests temes, de Defensa Animal. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RHB, a les de la Freqüència Modulada. Des d'ara mateix, línies de telèfon obertes a la teva disposició perquè puguis participar i puguis dir la teva en cada moment. 93 55 55 També el nostre correu electrònic, si vols participar líniesobertes arroba idicom.net of bé també pots entrar al en nostre Facebook, www.facebook.com barra Línies Obertes. Salutacions, d'aquí et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Un equip que per cert es composa de 15 persones ni més ni menys, perquè cada dia gaudeixis de 7 a 9 al matí de la millor ràdio a RKB. ¿Recuerdas aquestas canzons? Guerra cabe la radio catanvolta. <totipen> Ci si vols tornar a de la música de la, vida, la tens aquí, a RKB cada de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio canal Barcelona. La música de la nostra vida. Anys records amb tu. Escolta'ns de a divendres des de les 10 del matí i des de les 9. Comienza un año nuevo y el Fer le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año el Fer le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 Y en clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más: también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramanet, calle San Jordi 14, esquina Binguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con Metro, parada en Campa Chouette, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el FER. Visite nuestra página web www.fer.cat o infórmese en el 93-466-8279. FER. Planifique con tiempo su estado de forma. FER. Cuide su salud. Ik weet dat deze moment de les notícies curioses, de dat de de Ik heb een ik van pagina 7, dat altijd wel de pena is om te lezen, maar is animus locandi, heb je de Barcelona ...on un reporter li pregunta... ...senor alcalde, la gent diu que no es veu policia pel carrer... ...i es queixa de la inseguretat. I l'alcalde Areu respon que no facin alarmisme per algun cas puntual. Ara, disculpi, que he d'anar a preparar unes olimpiades. O us recomano que us mireu. I atenció, perquè ahí finalment es va desvetllar alguna cosa, no gaire... ...sobre l'anunciat pas dan Juan la porta à la politica was een timid primer pas in de seva carrera política. Ahí, al president al Barça, astronava la seva anunciada web. Broncaar no revela quiens al seu projecta. La web tresbedoplaspun la porta dos mil deu punt cat. Va tenia milers i milles i milles de visitas. Al portal rabia 24.000 visitas per hora. De unidor, eh? De unidor. Don't ja sabeu, si voleu saber una miqueta més, 3 porta 2000 eucat I a tots aquells que tingueu una PlayStation, una PlayStation 3, ay ay ay. Vigileu perquè té un problema d'abast mundial que l'ha deixat inactiva. Sí, sí. Si de ni una casa i encara no l'heu enjegat, vigileu amb el que feu waarbij hij generaal een probleem van de bus mundial rala ziuna tambal intern, interne dat de huidige bedoeling is. Nu is het model slim, het is model, het is het dat je niet no weet hoeveel incidenten er zijn. Het is een amenaza af van 2000 pro-renovar. Jugendhuis van Totalmonde, de, tot el món de la popular consola, de Sony, van ver daarom dat de machine inactief was i perdian informació sobre les jugades sense poderi fer absolutament reparavitaro. El problema que té avas mundial està relacionat amb un error en la funcionalitat del rellotge intern del sistema i afecta tots els models de la 3 excepte el més recent, la Slim, segons ha informat Sony. A causa d'aquest error, els jugadors que es per internet a la xarxa de PlayStation Network veien com en lloc de la data i la data de de 2000. ...o el 31 de desembre del 1999... ...hi apareixia un missatge a la pantalla... ...que indicava que s'havia produït... ...un error amb un codi. Quan l'usuari intentava canviar la data... ...tornava a sortir un missatge d'error... ...i tampoc no era possible accedir... ...a vídeos descarregats de la PlayStation Store. Així que si teniu una PlayStation 3... ...us recomanem que, de moment... ...no la poseu en marxa... Als probo beurad, de que troben des de Sony. al seño Montúi torna trampas. Sí, sí, sí. La del palau de la música, en Jordi Montull, un dels confessos del palau de la música, eh, ahí va fer trampa. Va fer trampa per a parcar en zona da discapacitats. Va Babedana, a la ciutat de la justícia, a un coche al seu smart. I que va fer? Doncs va pujar al seu coche, estacionar, va deixar el seu coche estacionat en una plaça de parking reservada per minusvàlids. I a la bici clavà una tarja, una targa d'identificació de persona amb mobilitat reduïda. S'anyo montul i eix eh? i eix i eix. Een zaak is, que jij al palago is, ga aan de al te Dus hier, al onze al jordi En dan we een van de muziek. En daarna gaan we naar de La Shetland Bozon El son baila Dons per ballar, a primera hora del matí Quan passa un minut d'un quart de 8 del matí a RKB a línies obertes Ik ben L'ària da serveis a línies obertes i per fer-ho en setem primer connectant amb el Transmet Rosa, avis bon dia. Hola, Emma, bon dia. Doncs pel que fa al transport públic, situació de normalitat, no hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalies, s'hi si indica en el diferent De moment est tot des de Transmet, bon dia. Gràcies, bon dia. Fidel Color. Fidelcolor online. Tu verras las preus de internet. Entra a la web de Fidelcolor y absurpendrás 3W. Fidelcolor al gran espacialista Animacheiso, Plaza Universidad WIT. It is Fidelcolor a Lilla Diagonal. 3W.com boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología integral barcelona paseo de gracia 42 primero primera llámenos y le informaremos 93 203 2263 203 2263 y hoy ve deje su boca en las mejores manos la pareja el trabajo la familia los exámenes la crisis los hijos la jubilación los cambios de la adolescencia las responsabilidades la soledad el estrés Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, sensis.no Continuën malaria de is moment dat we gaan naar bon dia. Hola, bon dia. transit de moment we heel snel, veel complicaties. de de de en de sortida, també a i a la zona de en de is de moment, de laatste tram, de la Potenort, entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Molta lentitud ja a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona i de fet vehicles aturats més endavant a Sant Adrià. A 2, trams en intensiteit entre Pallajap i Sant Vicenç dels Horts. 3 quarts del matrijs a l'autopista C32, a Sant Boi de Llobregat, on s'hi tenim ja l'antitud a Maturades, de a l'AP7, als últims 3 km entre Rubí i El Papiol en sentit Tarragona. I per últim, l'autopista P23 ja va agegant també amb força, a aquesta hora, a punts com Sant Feliu, de Llobregat o Sant Joan d'Espí. És totes el RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps per avui des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens informen que avui arriba un front actiu de núvols. Augmentaran els núvols de sud a nord, que s'aniran intensificant al llarg de les hores. A la nit començaran a caure les primeres pluges. Les temperatures no experimentaran gaires canvis i el vent bufarà entre feble i moderat. Estimats amics RKB, sóc Marc Rius, un doctor de Salut i Empresa, programma que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. A la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial, de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana al personal sanitari de l'Hospital Universitari de Belvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinserem en el món de la psicologia. I la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequirem cada dia amb entrades als nostres ullets. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa, el 106.9 de l'EFA. Us hi esperem. Anda, no se me queje usted Encima que comparto ¿Y eso? Los virus las. Ah, es que eres de un solidario que Vamos, yo no aquí compartiendo con todo el mundo Con todos los compañeros pues diciendo, yo Aquí con mascarilla Con mascarilla No se queje que tenemos el vidrio El vidrio, el vidrio Siempre habrá un vidrio Siempre Siempre allá donde tú lo necesites Allá estará el vidrio Aranja Juan, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal te encuentras, David? Bueno, bueno. he tenido días mejores, sí. pero mire, estamos aquí en la radio, ¿eh? Pues nada, dele, dele. Pues vamos a darle. Dele usted, mejor dicho, a las nuevas tecnologías. Es que no me apetece nada. No me apetece nada. Pues, Yo también estoy enferma, tengo que también a una baja. Ya que te has levantado y has venido, pues... Nah, ir para nada, ¿verdad? Claro. <risa> A ver, a ver, que yo creo que nos traes cositas hoy interesantes, como siempre. Como siempre, como siempre. Solo bueno, falta, no, no te lo creas tampoco demasiado, ¿eh? <ríe> bueno, más que interesantes, chorradas como un piano. Pero sí, también, también te traigo de vez en cuando algo interesante. Porque hoy me gustaría hablar de las smarter cities. ¿De las smarter cities? Lo cual, sí, las ciudades inteligentes, anda. las ciudades del futuro. anda. Sí. ¿Qué cosas? ¿Como la ciudad de Pinipón y, y esas cosas? Sí, pero del futuro. Anda. O sea, con más luces. <risa> <risa> y más polución. Sí, sí, ese es nuestro futuro, chicos. Todos los hemos preguntado alguna vez cómo sean las ciudades del futuro, dejándonos llevar pues, por la imaginación o por las posibilidades que el cine nos brinda, a los que tengan menos imaginación. Claro. Pero si tenemos en cuenta que un 70% de la población mundial vivirá en el año 2050, eso es nada, está ahí al lado. Nada. 70% de la población, ¿eh? en las ciudades transformar las urbes para hacerlas sostenibles y habitables va a ser más que necesario y ya no será un mero capricho de la ciencia ficción, es que va a hacer falta que cambiemos la forma pues de sí. vivir en las ciudades. Pues por este tema, en todo ello, tendrá un papel importante, como no, las tecnologías de la información y la comunicación que permitirán convertir a las ciudades actuales, porque sí. claro, no las vamos a cambiar en Smarter Cities, Ciudades Inteligentes. Anda cosas. Hasta aquí lo bonito. Y ahora la parte complicada. Justo lo que estáis pensando, lo que nos faltaba, que nos cobren por todas las infracciones que cometemos conduciendo diariamente, porque es no nos verdad. vamos a librar de una. sí, es sí. Donde sí. hace falta dinero, ¿de dónde lo sacan? De usted, señor, que está conduciendo ahora mismo a más de 50 por casco urbano. Hace, hace 100 años, piensa piensa hace 100 años, hace ¿te acuerdas? 100 años. ¿Te acuerdas, David? Sí, hace me acuerdo 100 años. perfectamente. Pues solo 10... 10 17. diez 16, ciudades, superaban el millón de habitantes. Hoy en día, un 50% de la población ya es urbana. O sea, somos 6.000 millones de personas y la mitad ya, la mitad ya, vive ya en vivimos ciudades, en ciudades. Sí, y en el 2050 el 70%. No sé qué va a ser de los campos, que van a ser eriales. Exacto. Ay, Estos datos, guay, hacen necesario que <risa> <risa> esta canción me gusta especialmente. Yo no sé si ponerle música o no. Sí, sí, póngmela. Estos datos hacen necesario hacer ciudades eficientes, teniendo en cuenta que el coste de los atascos del tráfico, agárrate, ¿eh? supone el 1% del PIB del producto interior bruto mundial, o sea, ¿eso cuesta eso es un lo atasco, que nos cuesta un atasco, señores. Anda. Sí, sí. Y el hecho de que las ciudades sean las mayores generadoras de CO2 del mundo, pues también da que pensar que algo de inteligencia les hace falta ¿eh? a las ciudades. El resto, bueno, El reto al que se enfrentan ahora los urbanistas es unir el concepto eficiente e inteligente al ya aplicado actualmente de construcción masiva y especuladora. Claro. Que es el que ha convertido ciudades enteras en enormes moles de cemento. Si aumentamos más el zoom, podemos preguntarnos además, ¿dónde se encuentra actualmente Barcelona en dicha evolución hacia la inteligencia? ¿Dónde se encuentra Barcelona actualmente en dicha evolución...? Hacia la, hacia la inteligencia. inteligencia. ¿Eh? Ay, algo me falta de mí. <ríe> me alegra que me haga usted esa pregunta tan espontánea <ríe> y natural. Bueno, pues le he ido a preguntar, ni más ni menos. Que el director de innovación y proyectos internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, que existe, y se llama Joan Badia, ¿Sí? <ríe> él ha destacado la importancia de la tecnología en la gestión de nuestra ciudad. Vale, pues hasta que estamos todos de acuerdo. Dice y asegura que se están aplicando las TIC para hacer una ciudad más inteligente, extendiendo por ejemplo la red wifi para la gestión de la ciudad. Ah. Pero ¿para qué sirve esto realmente? ¿Para qué lo quieren aquí en el ayuntamiento? Estos sistemas inteligentes... Seguro que lo quieren para visitar porno. Bueno, aparte, mucho más rápido de lo habitual, eh, pero nosotros no hemos dicho esto, hemos dicho no. que presuntamente Presuntamente, exacto Estos sistemas inteligentes permiten recibir montones de información que se puede utilizar de manera diferente Y eso revierte en la gestión de los recursos humanos Esto está aquí muy bien dicho y muy bien explicado Y lo que es, es que no nos vamos a librar de pagar ni una multa, exacto. te lo digo yo Así se resume la inteligencia de las ciudades. La inteligencia de las ciudades. A día de hoy. Oye, que vamos a ser mucha gente. Qué listos. Sí, sí, ya verás tú ya. Va a ser mucha gente. Pero cuanto más presión burocrática y cuanto más nos piden que nos paguemos impuestos y tal, pues más rebeldía hay en la población y menos ganas tenemos. Porque, oye, está la cosa como para ir regalando las cosas por ahí, así alegremente, Venga, en multas. Insumisión fiscal. Insumisión y lo que haga falta. Porque, y bueno, y si no nos insumimos nosotros, que se insume otro. Que se insumise <risa> Que se insumise. <risa> porque, ¿recuerdas la historia de Robin Hood? ¿Tú, sí, David? Sí, el de los arcos. ¿Entre las, el arco las, y... las nieblas de la fiebre? Sí, más o menos. El del arco, la flecha, la arco, manzana. Sí, la Montana, sí eh. que robaba a los ricos para, para darle a los, a los pobres. pobres. Pues gracias a las nuevas tecnologías hay una nueva versión de Robin Hood pululando por Europa. Ah, sí. sí te Hoy... cuento, te cuento, chico. Mira, pues hay chico nuevo en la oficina. <ríe> bueno, en los caminos y bosques virtuales de internet, porque Letonia. Que le he puesto aquí con minúscula, pero es con mayúscula, de verdad. Letonia con mayúscula ya cuenta con su propio Robin Hood virtual. Anda. Sí. Robin E. Hood. Robin E. Hood. El I. Robin. Pues se ha apodado a sí mismo Neo, súper original. Como el protagonista de Matrix, que claro. Bueno, pero mirad. Oye, menos el nombre, todo lo demás a mí me cae súper bien. Mira, se trata de un hacker que ha robado datos turbios de bancos y empresas estatales uy, de uy, la República uy. Letona, sí, haciéndolos públicos posteriormente. El hacker ha robado datos de directivos, es que se ha pillado el dedo de la chica, ay, ay. El hacker... se ha quedado callada del dolor. El hacker ha robado datos de directivos de bancos del país, ahí es nada, así como de altos cargos de empresas gestionadas por el gobierno en un momento en que la crisis se ceba con... Letonia, pero, pero bien... Sí. ...los datos incluyen las cuentas de gestores de bancos letones... ...en ellos se refleja que no emprendieron los recortes de salario... ...que habían prometido después ay, ay, ay, ay, ay. de que el Estado concediera ayudas... ...para salvar a estas entidades. Estos corruptillos... Malditos ladrones, con mayúsculas Además, el hacker presuntamente. anónimo Presuntamente Sí, bueno, pero malditos al fin y al cabo Además, el hacker anónimo se ha hecho con cuentas de empresas estatales Que concedían bonus a sus directivos Mientras que públicamente solicitaban ayudas al gobierno Uy Descarado Uy, si eso lo supiésemos en nuestros bancos españoles uy, Presuntamente uy, uy, presunta sí, o sea, Presuntamente, lo que tú digas Por el momento, están publicando datos con cuentagotas a través de Twitter Pero, oye, súper sabrosos Y visto lo visto, no es de extrañar que el hacker se haya ganado el favor de los ciudadanos. El gobierno letón y la policía están investigando el caso, lo llaman ya, pues eso, el Robin Hood virtual, y las primeras sospechas indican que el hacker podría estar establecido en el Reino Unido, igual en el bosque de Sherwood. Anda, fíjate. <ríe> no sé yo qué decir, igual, digo yo. Robin Hood ¿Ves? ¿Ves? Me gusta, me gusta. Yo creo que hace falta robin robins, robin. hacen falta más robins, hacen más falta más de estos robins, pero uno ponga un robin en su vida de estos, ¿eh? que, que se irán las cosas y que realmente se sepa qué pasa con nuestros dineros. Exacto. ¿eh? Que los estamos pagando todos. La crisis que la paguen los ricos. Pues sí. ¿Y por qué no vamos a enviar también uno de estos a las administraciones públicas? Sí, sí, que urgue que urgue Que, urge, que bueno, poquito. no hay ahí presuntamente. Que no son en los bancos, ¿eh? Hay muchos va, sitios, va. corrupción. Sí. Sí, menos en mi casa, que no hay con qué corromper. Tampoco. en los demás. Es verdad. Eso sí, nosotros aquí en la radio somos fácilmente corrompibles, ¿eh? Ya ves. Qué problema, ¿verdad? Vamos, a, mí, yo a nosotros nos untan un anuncio, poco y vamos. Me corrompo fácilmente, <risa> <Exacto>. líneas eso <overtas. risa> ¿Alguien quiere que no le critiquemos? Nada, viene aquí a la radio, nos pasa el sobrecito sí, y dejamos de criticar. ¿eh? Tenemos una memoria de pez, sí, se vamos, nos va fácil. <risa> Pero bueno, aparte de ser fácilmente corrompibles... Por lo menos en mi sección nos hacemos muchas preguntas Muchas, sí, sí, sí Porque es que el mundo está lleno de dudas Y de, y de incógnitas A ver, ¿qué nos preguntamos ahora? ¿A qué huelen las nubes? Eso ya lo sabemos Entonces nos zum. hemos preguntado Uy. alguna vez ¿A qué huelen las nubes exactamente? ¿A, Uy, <risa> ¿a qué huelen? <risa> sí. Pero ya son menos los que se despiertan A medianoche entre sudores y sudokus Con una única obsesión en la cabeza ¿Pero cómo suena una página web? Ay, Cómo suena una página web. Claro, como suena. Se pueden leer, se pueden interactuar con ellas, ver vídeos, escribir en sus foros y ahora también se pueden escuchar. ¡Anda! Sí, sí. también se pueden escuchar también se puede escuchar lo, a qué suena una página web claro es, el, es un programa súper curioso que se llama CodeOrgan es tres code organ como suena organ todo junto todo en minúscula.com convierte cualquier página web en música es una curiosa aplicación Flash que únicamente exige al usuario pues introducir la url la dirección de esa página después un algoritmo que está aplicado en este programa pues transforma automáticamente Los caracteres de la página en una melodía. Automáticamente Code Organ crea la base, el ritmo, o si predomina pues el piano, la percusión, y la aplicación también permite compartir las creaciones vía Facebook. Y además ya hay en camino, te cuento, una versión para poder insertar el reproductor directamente en las páginas para que todos sepamos Anda. a qué suena cada página. Ya ves, David, ya queda menos para poder con total, decir con total propiedad, oye, tu cara me suena. Yo creo que esto está a la vuelta de la Vamos, tina. pero aquí mismo. Yo estoy intentando a ver si consigo, antes de que usted acabe la sección, entrar en el Facebook del programa y a ver a qué suena. A ver a qué suena, venga. vamos a. Te voy a seguir contando cosas si te parece mientras tanto. Porque... Perfecto. Si nos, nos sobran unos cuantos eurillos, pues podríamos buscar algún que otro cachivache absurdo o, bueno, eh, pues que nos, haya, nos hagan la vida un poco más um, entretenida, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te, ah, ¿te parece? Bien, sí. ¿Mm? Con Leonardo da Vinci como inspiración, pues el hombre es capaz de desarrollar los más raros artilugios que haya podido concebir la imaginación. Por catálogo, por teléfono o en las teletiendas es posible adquirir increíbles rarezas desde una jarra con dos bocas... Ya ves, hasta unas zapatillas para estar en casa con luz. <risas> También hay césped para perros con boca de bomberos Incluida para inspirarlos Billetera en forma de pico para adaptarse al bolsillo delantero del pantalón Zapatos y zapatillas con muelles incorporados Gafas masajeadoras para las migrañas O mini, o mini, alar, o mini lámparas de rayos suba para el escritorio Las posibilidades son casi infinitas Aunque su coste no suele ser precisamente competitivo Pero ese es el precio de la creatividad, David Ay, sí está sí, bien sí. A pesar de las apariencias y de la sonrisa que nos pueda provocar, supone el fruto del trabajo. Porque es que es verdad, esto nunca nos lo hemos planteado. Es que hay gente que se le ha ocurrido antes. ¿Sí? <ríe> que dice, Dios mío, ¿quién? Los hay. Los, los hay, hay, claro. Sí, sí. Personas que se esfuerzan por hacer un mundo más cómodo, fácil y mejor. O, o más lleno de, de inútiles cachivaches. Bueno, por ejemplo, un desayuno completo que te puedes llevar a la oficina rápidamente. Pues una tetera y una tostadora combinadas, un combo con, una, con un solo enchufe, pues te calienta el agua, tanto para el café como para el té, claro, claro. ahorrando un tiempo, consumo de electricidad y aparatos que limpiar, esto es pues que sí, es uno un parar ves. aquí la mata, bueno, esta mini, bueno, también hay mini lámparas o te cuento, de rayos uva, que exterminan el 99% de los virus y bacterias presentes en los alimentos en solo 10 segundos, y yo quiero una <ríe> especialmente cosas. pensado para hipocondríacos, y yo si esto existe te lo quiero, porque yo quiero, no o sé, sea, sí, sí, sí, sí. A ver, ¿qué más te cuento por aquí? Bueno, bueno, bueno. ¿Te imaginas Tú siempre que que te pilla la lluvia, ¿no? Lo primero que encuentras a mano, pues te tapas la cabeza claro. y habitualmente suele ser el periódico. Sí. Pues vamos a dar. Después otra, están otro. las señoras que encuentran la bolsa eh, de plástico. Sí, sí, que siempre llevan. Hay señoras que siempre llevan una bolsa. Una bolsa de plástico. Nunca se por si llueve. Tú de casa siempre sales con una bolsa de plástico, por supuesto. <risa> pues vamos a hacer una combinación de bolsa de plástico con periódico. Es la prensa paraguas. En pocos segundos unas varillas plegables convierten un periódico en un socorrido paraguas desechable. Anda. Ah. Lo bueno es que se puede cambiar de estilo cada día ves. O sea, me pongo claro. el mundo, mañana el país, mañana la voy Lo malo es Oy, que no se... Uy, qué malo ponerte la razón, por ejemplo Uy, ya ves, te cae el rayo ahí te parte en dos Lo malo es que no se garantiza la impermeabilidad, obviamente no, claro. Eso sí, mucho más cómodo que sujetar el diario sobre la cabeza Bueno, para gustos los colores, ¿sabes? Pero bueno Has encontrado ya el sonido. Encontrado, encontrado, a ver, aquí suena espera, nuestro espera, blog, a ver. Espera que voy a bajar, vamos a Bájala, ver el Facebook ver, del baja. programa. ¿A qué suena el Facebook del programa? Da como miedo, un poquito. Amigos, este es el sonido del Facebook del programa. Ya está, ya está. Se, se ha está. acabado. Ha sonado muy breve porque muy llevamos breve, muy sí, poco bueno. tiempo en antena. Ay, digo, y eso también no no. ¿no? Esto no. Bueno, más vale eso que, que nada. nada. Exacto. Nada, ya iremos ampliando la página. Claro, es que hay que ir a ampliarla porque a lo mejor es que tiene poco contenido y entonces el algoritmo pues ha encontrado con muy poco donde buscar y combinar. Pero, oye, todo es ponerse. Ya sabéis, todas las... A ver a qué suena la de Hacienda. Vamos a buscarla. Claro, a ver, allá, a ver, a es, por ejemplo. A ver, a qué a suena, a ver, a ver, suena a ver, la de Hacienda. A ver, a ver. Vamos a, a ver. ver. Uy, la, la, Oye, pues es como elegante, Suena ¿no? bien, ¿eh? Como la de Hacienda. Hacienda somos todos. ven. Únete al baile Qué cosas, qué cosas Pues sí, mira, esta suena como elegante A la par que elegante Sí, sí. No, no suena mal Se ha quedado así como sostenido Este se repite más, ¿no? Dura sí. más porque tiene muchas más claro, cosas tiene mucho más contenido Ya ves, ya ves Sí, el programa padre tiene Estaba pensando yo en... A, a ver ¿A qué suena la página de la zarzuela? Pues prueba, prueba Sí, total, aquí tenemos toda la mañana Bueno, no, probaremos la última, que tampoco tenemos toda la mañana. Ojo, oh. A ver la tarzuela. Es que la me ya la el tema este en sí ah, mismo. ¿sabes? Claro, no será la zarzuela, será Casa Real. Claro, claro. Pues, pues ¿a que suena aquí suena la tarzuela. Aquí estoy en directo al himno buscando de España, ¿eh? Casa Real. De España, ¿no? Vamos a si ver. casareal.es. Eh. O suena al himno de la República igual. Uy, imagínate que suena el himno de la República. <ríe> uy, esto es la Casa uy, Real. Uy, uy. Está un poco descompasada, se sí. nota que, que no va mucho con los tiempos. Anda. Esto parece que le esté tocando un niño de teta con un dedito. A, a mí me ha gustado más la de Hacienda, ¿eh? me siento más identificada. Sí, sí. Será porque de Hacienda somos todos, ¿no? Sí, claro, por eso, por eso. Y la monarquía son cuatro. Pues, pues nada, a seguir buscando, que te veo súper entretenido, sí, David. Sí, sí, sí. ¿Qué es? La del Partido Popular <risa> Parece la, la Pantera Rosa <risa> Pero para atrás La están escuchando sí. al revés <risa> Arancha Juan Muchísimas gracias Por haber Con la Pantera Rosa Del PP me voy <risa> <risa> La próxima semana Mucho más Pues sí Eso espero Hasta Bye. luego La decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La decana Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, la decana. Telefon 3, 552 u 07. 3, 552 51 07. A Barcelona, administració de loteria número 1. La decana, la teva sort. Aer KB. Cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa actualitat política que estudia, analitza i debate els aspectes socials que ens afecten, a més passa la tensió i l'interès pels moviments vinyal i als sindicats. En de entrevistas van de formacions van de de van de de de humor, de de Enrique García Corredera, van de a de De van de de van de de Babel. And the land is dark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 Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. <mín> Als die vendras, Donja Doña de la Anita RKB, ubrin la séptima dimensión. Am Daniel Rodés y Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM RKB. Séptima Dimensión, Divendras Don Jadodja Dalanit, ARKB. Minuut 3-4 buit del matin, en moment dat een ala Sintunia, Almar, Gomes, Silvestre, mooi bon goedemiddag, mooi goedemiddag, alvast dat bon dia, Que ik niet, ik niet wist, ik niet wist dat het zo snel veranderde. Ja, dat wist ik. Nou ja, dat dia, ja, zoals je zei, de radio. Eh? No, no, no, de een sí. eh? ja eh, ander ja dia is. Maar als je de radio kijkt, dan de radio kijkt, dan de radio dia Bueno, nou, bueno, nou, no, tiene dan een tampoco. tampje de keynes. Maar het eh? Dan un we het maken no dan Fred. Nou, je het ziet, Fred niet gaat Fred. De temperaturen zijn meestal Fred vindt dat zo, dat gaat zo. Ahem. Ja, ja. Eh. Ja, ja. Welke andere vraag? Kan je het David? dat je Dat je traktaraat, Novatats musicals al YouTube. Mira, is een excusa ah, perfecta. Sí, un musical lliure, eh, però música amb copyright i amb, amb totes les seves coses. No diguis això del copyright que ens a les gaies aquí i ja No és gaï patonets que les radios paguen, que les radios paguen. I tant i tant. Mira, doncs, eh, abans però, eh, m, avui, dia 2 de març, vinc amb dos eh, felicitacions d'aniversari. Avui un dos paru, eh, com el superhèroi barri, eh? Colmado Colmar eh, o aquí dal, al eh, Club Oasis, que també fan dos, Club Oasis no penseu malamen. No, no. Is een club on hi va persones de la tercera edat, Een Un van het Club Oasis. O metà, eh? des d'aquí. I mira d'aniversari. Amis, de aquí de la Sí, clau que sí, i que espero que no estiguin l'escoltant. Casi sí estan escoltant que Trukin, el 93 oh. 468 5555. O Capitín, vale? Vull dir, estan les dues opcions. Directament. Capitín a la porta. Eh, de aniversaris va la cosa, David Un del món de l'espectacle I una que no és Però mira, tiene un arte Que no hay por dónde cogerlo Ahí. Vale, un americano de New Jersey No sé has... Conegut aquí, vull dir, eh Allá sí Sí Mira, el del mundo del espectacle es al nostra estimat amic Juan Camus Ahí. Que l'edició Saps qui és? Sí claro que sí, l'estimem Que l'edició del 2001 Se le menospreció muy mucho Y mira, tengo que confessar, David Que a mí me encantaba Deus. Así es parla de Operación Triunfo y se me va la cabeza el castellano. Así que, Juan Camus, muchísimas felicidades en tu 37 cumpleaños, que aunque no lo tengas en Facebook, me lo ha chivado la Wikipedia. Lo que yo diga, internet un peligro. Sí, sí, tú vaya. Saps, tú sabes. Ay, y, ay, Mark. Y decir que aquellos que quieran seguir a Juan Camus, eh, ahora es momento fan, ¿Sí? pueden hacerlo a través de su página de Facebook o a través de www.juancamus.com que Juan Camus nos agrada Mol y... Aquí esta es una de las evas canciones para felicitarle el aniversario. Al solo nací para quererte, veos que me es. Eh? Cuando tú me haces más fuerte. Sí, sí, sí, sí. Que poca maco. broma, poca broma, que la página web és molt més maca que la del nostre Facebook, eh? Ai, ai, ai. No, no, segur que si la poséssim en això de les sintonies de les pàgines sonaria maca. Sí, sí, segur. A Juan Camus sonaria, bàsicament. <laughs> perquè algun arxiu té per allà també. I, com, bueno, t'he dit que una no era famosa. No, de veritat. No t'espantis. Ai. El que sonarà de la meva boca és anglès, val? A veure. Doncs, eh, mira... Mijn amigos del Facebook cumplen años. jaar. la je de miniactie gaan initiëren? Wij, eh, tuurlijk. Dan in een kwart door. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? ja. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Barcelona. Wat? Que Mira, no Novak pude naar Nouveau-Jork, ajole subtitulare. Eh. Vale. Y <laughs> que patunets, cariño, que faz, no se kwant jaren, eh, pero estás estupenda. Una donna, dun asa, un dia te la portare. Al principio del match veo a Barcelona. Ah, dan is perfect. Una inglesa estupendo. Convidadísima. Convidadísima. Horas y horas. Convidadísima está aquí, al linea subertas. Como tu tom, eh. A trucaal, 93. Mira, leo faré yo. A ver, bra. Ah, Mira, te veras si poca. 93. 468, 55, 56. Perfecta, volve. O, a través set junta, una de Facebook. Twee. 3B Facebook.com barra. Lineas ubertas. Molwe, molwe, Marx. Me han gustado 7 semanas. Apéndramo. Maar, poco a poco. En ja, dat je hem wel een hele lengaal een hele peli van Nacho Vidal. <coughs> da David, no, no, no. Papa, <coughs> no. No. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, Molle. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het Ik weet het het niet. Exclusief, exclusief, het niet. Ik weet het No, Ankara, no Ankara. No, ayo, eh. Una crida a los productores de de todas las tatas español, productores de España, por favor, noventa y tres, cuatro, sesenta y ocho, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco. Queremos hacer líneas abiertas. Claro, abiertos todos. Exacto. Hacer líneas abiertas. Ah. Salías al no Pablo Moto. Hoy oh, mira. Tú me sal. ¿Muestres la lanzada? No, me sal, me sal, me sal y me simpático. Partí todas las bromas hasta las prendes B. Sí. Jou zult naar het sí. par Pablo motos, van eh? no <coughs> de las bromas. Ay, mira al Juan muses, que a mi a mi me agrada, eh. Vets que te agrada, Vets que te agrada. Mol, no, no, no. Que jo compro, eh. Poca broma, que yo compro música. I es alquien de fetots. It's tu. Perdó. Sí, sou quién la compra. No, no, no. Peròs aguantas ja es music. Gràcies a mi. Un patinet i vale music. Eh... <laughs> Sí, mi discográfica favorita es te. Parque eh, por tus novedades youtuberas. Eh, voy a ayudar a Esther Aranda. ¿Sabes qué es Esther Aranda? Ni idea. No sé quién es Esther Aranda. Había tú a descubrir en Parque Saúl Y. I... Is gelijk. Mira, ik zal je uitleggen. zijn de vragen die je dat? Ik weet niet het is. Oké. En daadwerkelijk. Dan zal ik je uitleggen. een wat YouTube. Is dat het nog steeds. En ik je het is. dat YouTube een soort van voor celebrities, famous momenten te en dat is een grote bron van informatie voor deze actie. Ja, ja. helpt een in 15 minuten van de dag. En een ding is. YouTube. Oké. Si us plau, YouTube, YouTube, que no costa tant, YouTube, perquè sí, els anglesos arriben dels altres, els americans, els xinesos tothom, eh, són són són els menys preats del món. Eh Esther Aranda. Sabuc que molta gent la coneix, sí si dic que va participar a i que sonava així cantant com no, una cançó de Shakira, que m'anava jo no posar Shakira avui. Eh, sempre, eh? Sí. Escoltem a com cantava això. Amb Us recordo. Sí, sí, a mesada confessar una cosa. Eh, jo estava allà, jo estava allà, sí, sí, jo és per ik secció friqui d'uns Sí, jo estava allà, al fosso patint, i he de fer un, una crida aquí a, a la productora, si us plau, només entrepans de pernil i formatges són vomitius. <laughs> val, <Body laughs> vending està molt bé, però si voleu matar el públic, eh, a escopetazos si os para que la entrapa tan malament... ...això sí, al final te donavan un jalat. Ah, mira, eh? escolta. Claro, tenías la stomachuck, ya habías vomitado el bocata, eh? Y luego entonces ahora te lo un altre cop. A ver que te senti bé, una bona patada. Racuneixes quina cançó és això? Verte. La, la intuició pro però... Una mica desafinada. Zonava pijor allà. Zonava de allà. Picho eh? encara? Sí, sí, sí, déu De sí. do No sé com s'ho van a fer, però a la tele ho van retocar i bastant. Eh, I el karaoke ens ha agradat a tots. Sí. Has vist fins i tot a l'Ester i a la Taniage? Sí, sí, sí. I quan sí. dic a tots és a tots, David. A tots, a tots. En breves momentos... No, no, no ho porto, eh? No ho portes. Però ben aviat. Ben, ben, aviat. ben aviat. És una amenaça, Josep. Eh... <laughs> I... Eh, Ester Aranda... Ens interessa... Per què ens interessa Ester Aranda? Per què? Don avui, a dia de novetats exclusives i meravelloses musicals, té nou single, David. Té nou single. I encara el que és millor és que té CD i ja es diu Sigo Aquí, i encara no està al mercat, però aviat estarà. Estem demanant el single promocional, ja, plau que ens l'enviïn a la ràdio. I eh? tant, i tant. I encara el que és millor té videoclip, i per això tinc l'excusa de posar-lo aquí a l'envidiats. Ah. Eh? Ai, mira la Rosa. La Rosa Lopes. Sí, sí. In een musical tens? een tota, una, una basisde datos, hier is Ik heb geen mica de tot. Ai, dios mío. Cara dura, cara dura. Cara dura, correct? Jon, ik ben er fan, daar Nu niet fan. Nu is niet meer fan. Nu is hij niet meer zo'n fan. Nu is hij niet meer zo'n fan. Nu is hij niet is en de Unido, Sí, sí, sí, sí, això. De Unido, als Estats Units. I tant. Poc broma, el seu productor és el de Natalia, David Bustamante, Beatriz Luengo, vull dir que no es moco de pavo. No, no, no, a veure, bon productor té i li, li falten altres virtuts. En tenen we stupendens, en tenen we Een Ons ulls maquíssims, vull dir... Dots musicals. Dots musicals. Sí. Mira, en un studi, tots sonem superbé. La veritat cert, és que sí. Sí, sí, sí. Un dia hem de gravar alguna cosa. Un ja. dia hem de gravar alguna un, cosa. Un jingle de RKB. Oh, o... sí, mira. RKB, la radio que t'agrada. No? Uh, bu no. Bu bueno, ja buscarem alguna fórmula. Veig que s'està caquejant el David de... <coughs> és que mira, tots, tots volem ser popstars, sí o no, David? Sí, popstar queen no y Popstars de las buenas. Escoltem como sonaba Popstars Todo por un sueño. Mira la Esther, qué mona ella. Popstar, oh, todo, todo por un por sueño Popstars. Kino pop no asumiat ha mai han un disc o que ¿Quién no, qui no veía lluvia de estrellas? Bueno, yo creo que tú tú... Super fan, super fan. Sí, sí, Parser, un actividad desde aquí. Mis grupos en Facebook, ¿vale? Novas de Dalambidiat, Micros Axió. I mis grupos en mijn groepen in Facebook zijn ...un En ik het goed heb, dan is het hier. Ik heb een nom groepen in de Ik heb een paar in de chat. Ik heb een paar groepen de ti Ik heb een paar groepen in de chat. Ik heb een paar groepen in in de een de chat. in Mira, fans, sisplau Tu diga-li al Carlos al Carlos Blasco Correcte Que és la superestrella del Facebook D'aquí del programa I si ell ho diu Segur que demà tens 400.000 fans doncs, doncs ho farem així Perquè no pot ser que ningú cantés Dentro de ti hi una estrella És tan fàcil com buscar Bertin Osborne Al buscador del Facebook eh? Vull dir, tan fàcil com això Surt al grup Que no n'hi ha molts té, <laughs> <val>? eh, <laughs> Per la secció del Josep, també eh, I situadora tu a Lidia Pujol David sí. Jo adoro a Rosé, I vaig prohibited la coach, passada. have sí. la tenen mp a casa, bit la tenen prohibidissima al cotxe, a la tenen of a mp 3 a tot arreu. Perquè ha sonat tant, sí. que és impossible que soni més. I La Senyora Estupenda little Canet té una nova cançó, un nou disc i un nou videoclip. videoclip no parlarem de la cançó del videoclip perquè no m'agrada. little eh? bit of Rosé, que bit of a little bit of a little bit of a Només tu escoltem només antó. Mira que, que Oi, oh, que bé que sona. En Flavio, espera que tingui aquí el nombre del senyor. Flavio Rodríguez, que es un senyor meravellós que mescla RB, pop i música electrònica. Junts sonen això davant. En català, eh? Sí, sí. Ja no puc pensar en altra cosa. Només zo nog eens, zo nog en in is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, da shaka matrap i l'hem de buscar al YouTube sí, i aquestes sí, coses. Sí, sí, buscarem, buscarem. Perquè està molt bé. Utilitaré CD perquè jo me l'he comprat ja, eh. Ah, el tens original. Comprat, evidentment original tot aquí. Com original és la segona cançó que fa res era el número 1 a Anglaterra. I aquest CD també l'han llançat a Espanya, cosa que m'ha semblat molt bé. Aquestes Cheryl Cole amb Three Words un temazo amb el que jo dic ja, doncs marxo, al deixem posat, no? Dons eh, si vols, ens acomiadem. Fem. -ho. I la pròxima setmana turnem a molmes a l'Ambidiats. Tot i dir-te que aquesta dona és d'allà on va la industrialització, la revolució industrial. Ah, sí? Sí. England. England. Escoltem el temazo porque va la pena. Marc Gómez, fins la pròxima setmana. Gràcies fins la per la próxima haver vingut. la setmana passada, David. Merci. I let him know who you are I told him you are the love of my life Andema kom je adat de Mar Gomez Silvestre, de Lambi Dietz. Para que esta semana, la próxima semana tindrem mes. Y ara da seguida kunnekte mam serveis informatius per pusarnos al dia que està passant en el món. I de lo que esta passan en Almón. I da seguida la segona hora de línies obertas en la qual Daviti Singh a un cuarda tindrem al professor Ulises. Da express mirarem algunes notícies curiosas. Tindrem al música llúra de que esta semana. Iem s'acompanyaran acompañarán des de la Liga per la Protecció d'Animals i Plantes per saber una mica més over protecció animal. No margeu, continueu aquí a RKB a l'9.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia. Són les 8 i aquesta hora. a aquesta Barcelona tenim 11 graus, a Tarragona 13 i 5 graus a Girona i a Lleida. Comencem, com sempre, a aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, els problemes que hi ha, destaquem la retenció inhabitual que veiem a l'autovia de Castelldefels des de Castelldefels fins a Gabà, sentit cap a Barcelona perquè direcció contrària a la zona de Gabà hi ha hagut un accident direcció cap a Tarragona que a estones ha anat obligant a tallar la via també sentit cap a Tarragona hi ha un tram de retencions a la zona de Gabà. I a més a més també hi ha buses de retenció destacables a l'autopista del Maresme Badalona, la C58 o també la B23 tot sentit cap a Barcelona. Dimarts 2 de març, el president de Venezuela, Hugo Chávez, considera injustificades les acusacions de l'Audiència Nacional Espanyola de col·laboració amb Beta. Al darrere hi veu una maniobra de l'imperi nord americà Avui l'alcaldessa de Sala reunirà amb el president de la Generalitat, José Montilla, per parlar de la inseguretat al municipi. Per evitar les disputes que això ha provocat entre veïns i immigrants, l'Ajuntament ha anunciat la creació d'una taula de convivència. Avui la Comissió Parlamentària sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan escoltarà el que era director general operatiu dels bombers i la cap de sala de Tarragona al dia de la mort d'als Graf. Delta Zero va explicar i que sense els mitjans aèris no tenia tota la informació de l'evolució del foc per decidir l'evacuació d'efectius. El govern espanyol aposta pel sector de la construcció i donarà facilitats per rehabilitar habitatges amb un IVA reduït i deduccions fiscals. Així, el govern diu que es crearan 350.000 llocs de treball. Demà comencen les negociacions amb l'oposició. van de les víctimes del terratrèmol de Xile és un noi de l'illa. L'últim balans situa el nombre de morts en més de 720 i calcula que hi ha 2 milions de El govern xilè intenta evitar saquejos amb el de 7.000 soldats i l'ampliació del toc de queda. I la candidatura Barcelona-Pirineus pels Jocs d'Hivern del 2022 prepara un grup de notables que impulsin la iniciativa. També s'obrirà un document d'adhesions per ciutadans, institucions i entitats que vulguin donar-hi suport públicament. Catalunya Informació En esports, Guardiola perd 11, 11 jugadors pels compromisos de seleccions preparatòries pel Mundial que arrenca Sud-Àfrica d'aquí 100 dies. Al Brasil de Dani Alves se juga avui a Londres davant Irlanda. La selecció espanyola viatja a París per jugar demà contra França i Guardiola no recuperarà fins dijous tots els efectius. L'exjugador de l'Espanyol Sunsuken Akamura s'ha acomiadat de l'afició blanquiblava per carta. Ha lamentat no haver resposta a les expectatives, reconeix que ha rendit per sota el nivell esperat i agraeix l'efecte que rebot. Al Eurocup de bàsquet la Penya joga aquest vespre a Grècia davant l'Aris de Salònica. La victòria els classificarà matemàticament pels quarts. Al Regal Barça també jugarà de Magrècia davant el Marusi en partit de l'Euroleague. I medalla catalana al campionat del món d'esquí de muntanya, que es fa a Andorra, medalla d'or pel sardà Kilian Jornet a la cursa vertical. Mireia Miró ha estat quarta però primera en categoria promesa. I al temps, aquest matí els núvols començaran a augmentar per l'extrem sud del país i a la tarda avançaran de sud a nord. El cel estarà més ennubolat al vespre, que serà quan arribaran les primeres pluges a les Terres de Libra i al Camp de Tarragona. Fins al migdia encara hi pot haver bastantes estones de sol amb temperatures sense canvis. Rakorda, saak ik estas canzons? RKB, La Radio Catanvolta. Si vos tornava de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí a RKB cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio canal Barcelona. La Música de la Nostra Vida. 6 Anys Compartint Records amb Tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9.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 Comenzamos la segunda hora de Líneas huertas y lo hacemos dando la bienvenida a nuestro programa, al profesor Ulises. Muy buenos días. Eh, buenos días. Eh, a ver, ¿tu nombre era? David, David, David, David, David. Es que tengo ya la memoria, los años, David. Los años. Es lo no, que pasa. Los años no perdonan. Bueno, David, buenos días y buenos días a toda nuestra querida y amable audiencia que siempre están escuchando nuestra radio 106.9 RKB. Soy el profesor Ulises. En este día de hoy, martes, pues vamos a hablar sobre el horóscopo. Eh, como tenemos tan corto tiempo, pues eh, hablaremos de algunos más principales y pues para el día de mañana les, tendré, les tendremos otros... Eh, el, el, ...los restantes de, del horóscopo que faltan... ...y dándoles un poco de ánimo, un poco de entusiasmo... ...a toda la gente que está en estos momentos padeciendo con problemas... ...gente que anda cargando esa cruz del dolor, del sufrimiento... ...y no han encontrado esa ayuda, no han encontrado esa luz, ese camino... ...para salir... Del conflicto, del problema que tienen De las personas que creen en el esoterismo Las personas que creen en, las, eh, en la metafísica Y todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas eh, También eh, estamos haciendo casi que milagros En nuestro templo Vida y Fe Donde atendemos un gran grupo de chamanes Parapsicólogos, astrólogos Ahí donde puede usted encontrar la ayuda con nosotros Nosotros tenemos un número de teléfono 629 156 489 1629-156-489. es nuestro teléfono para que ustedes busquen la ayuda, también leemos las cartas el tarot para que ustedes salgan de las dudas que tienen, de sus problemas tienen alguna duda valga la redundancia de algún problema, de alguna situación pues con mucho gusto estamos eh, para ayudarles y servirles aquí en nuestro templo Vida y Fe Bueno y siempre las personas que van y nos visitan a nuestro templo siempre salen muy contentas, salen alegres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparte de hacer todos los rituales eh, que realizamos aquí en nuestro templo pues también le damos mucho ánimo a las personas porque también somos eh, consejeros espirituales Aconsejamos a las personas cuando están tan deprimidas Cuando tienen una serie de problemas Pues aquí es la solución Con el profesor Ulises Y con este gran grupo que tenemos De parapsicólogos chamanes Le vamos a ayudar a resolver Todos sus problemas que tengan que ver con la suerte Con el amor Con el dinero Con el trabajo pues Hay una frase muy buena Que decía Que dice mejor que Dios dijo ayúdate Pero no, hijo, ¿de qué manera? Hay que buscar la ayuda, hay que buscar la protección. Personas que también tengan mal de ojo, pues estamos retirándolo con gran éxito aquí en nuestro templo Vida y Fe. Bueno, y nos vamos ahora rápidamente a leer nuestro horóscopo elaborado por el profesor Ulises. Eh, tenemos apenas 1, 2, 3, 4, 5 signos zodiacales. Mañana les tendremos los 7 porque estamos eh, cortos con el tiempo y no nos da para hacer los 12 signos zodiacales. Pero empezamos... Eh, con un signo muy importante Que es el signo Aries A ver profesor, que estoy atento que yo soy Aries <risa> Aries, bueno Aries, eres una persona También emprendedora, una persona que te gusta Salir adelante, que te gusta Todo lo mejor Una persona de signo fuego eh, Bastante ardiente eh, Muy especial y mm, eh, Buen amigo, eh. eres uh -huh. buen amigo tienes muy, Te gusta relacionarte Mucho con las personas y eres buen amigo bueno Entonces Aries Para este año, que ya vamos en el tercer mes, tendrás la necesidad de expresar tu individualidad y sentirte independiente. No te aflijas si las cosas van un poco lentas. Con paciencia te darás cuenta que estás logrando tus objetivos. ¿Qué quieres salir adelante tú, eh, David? Eh? Pues darás... lo tendremos muy en cuenta. <ríe> bueno, David, eh, vamos ahora con el signo Tauro. Será una, un año lleno de revisiones. Comienzas a conectarte con tu parte más espiritual y a remover cosas del pasado. Revisarás los errores y aprenderás de ellos y así podrás avanzar. Vamos ahora con el signo Géminis. Eres alegre por naturaleza y por eso te haces querer. Este mes lo notarás más que nunca, pues a pesar de no estar pasando por un gran momento profesional, tendrás el apoyo de todos los que te rodean. Vamos ahora con el signo cáncer. Hoy encontrarás con la energía suficiente para hacer cambios positivos en tu vida, sobre todo en el terreno profesional. Bueno, pues así hemos terminado en este espacio de los signos zodiacales, mañana tendremos más, así de que siempre está conectado aquí a través de los 106.9, en los cuales te vamos a estar dando mucha información, uh, porque hemos empezado el programa hace dos días nomás, mañana también tendremos... Rituales eh, para la suerte, rituales para el amor Que es uno de los temas más importantes y el que más tratamos en nuestro templo espiritual Vida y Fe eh, las parejas muchos eh, problemas con, con su amor, con su chico, con su chica pero a veces esto puede suceder en que no hay esa espectración astral o sea que no son compactibles los signos cuando no son compactibles estos signos pues es donde viene una serie de inconvenientes y contrariedades que no se pueden comprender, no se entienden es cuando son signos totalmente opuestos Para eso pues también estamos nosotros para ayudarles a medida que vamos avanzando en el programa, vamos a explicarle con qué signo es usted compatible, con qué signo se puede quedar toda la vida, con qué signo se puede entender muchísimo mejor, con qué signo puede haber mejor relación sexual, mejor vida. Pues esto más adelante se los estaremos diciendo en el transcurso de la semana porque estamos todos los días de lunes a viernes. ...de 8 y 5 a 8 y 10, aquí en RKB 106.9. Profesor, muchísimas gracias, profesor Ulises... ...por haber estado con nosotros en este segundo día. Y permítame que recuerde cuál es el teléfono... ...a través del cual nuestros oyentes pueden contactar con usted pueden ofrecer muchas soluciones a nuestros oyentes. Es el 629 156 489. 629 156 489. Bueno, amiguitos míos, hijos de mi corazón, muchísimas gracias por haber estado atentos y pendientes a esta sección que les presentamos aquí en Radio Canal Barcelona 106.9 FM y recuerden que mañana estaremos a esta misma hora en punto con los signos zodiacales que nos faltaron para que ustedes estén atentos, vamos a dar los, eh, los que nos faltaron y bueno, solo me resta decirles que energías positivas a todos y que tenga muy buena suerte y que todo les salga maravilloso y sus deseos se cumplan todo lo que ustedes quieren. Pues se despide todos ustedes, este es su profesor Ulises y mañana los esperamos de 8 y 5 a 8 y cuarto. Hasta luego. Hasta mañana, profesor Ulises. Recordaros a todos que si queréis contactar con el profesor podéis hacerlo a través del 629-156-489 ¿Habéis tomado buena nota? ¿Sí? 629-156-489 El profesor Ulises estará de nuevo con nosotros Mañana, aquí en líneas Overtas. Fidel Color. A Fidel Color online tuberás al millio's preus de internet. Entra a la web de Fidel Color y a 3B Pum Fidel Color.com Fidel Color. Al gran espacialista Anima Chaiso. Plaza Universiteit Wit. Y también Fidel Color a Lilla Diagonal. 3B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 Estimados amigos de RKB, SOC-MAR-RIUS, condutor de Saúde en Empresa, programma Casamed Cada Tarda, de 4e a 5. Ik geef u aan het kijken en het kijken van een spijt waarin we de resultaten kunnen resultaten tussen de ingangspartners. We gaan 60 minuten met professionals van de medicijnen, de chamada expert directief, Neem curiositats del món empresarial, de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Belbitje en totes les especialitats de la medicina. Ens endinserem en el món de la psicologia. En de podologie blijft ook present voor salut en de Informeren we de programmering van de música catalana en van het auditorium. En aan onze een de 4 a 5 de la tarda, salut i Empresa, al de A RKB, cada día abrimos las portas de la nostra Torre de Babel. Een programma de actualiteit política que estudieert al IJDABAT als aspecten die ons afvragen. Maar special attention en interesse voor het Movimiento Bainal en het en de interviews van de politieke partijen in ons land. de van de humor, de de Enrique García Corredera, al un en la de a De fins de van de de Babel, en de land is dark. En aquesta land is dark. En de land is dark. En de land una dark. En de land is de l'Eixample Muntaran una fira anticrisi La trobada se celebrarà aquest dijous a la Gran Via, entre el carrer de Bruc i Roger de Lluria. És aquí, davant de la ràdio. Ho tindrem tot just aquí davant. Nosaltres estem a la Gran Via en Bruc. Així que ho tindrem aquí mateix. Una fira dels comerciants de l'Eixample on els venedors, alguns afectats per l'Ave, trauran estocs al carrer. Astracta de la tercera pagada, calscumarsians de la zona montan una patita fira al aire lliure. Però fins ara se fet en un interior dilla de manera que havia passat bastants a parsa sabuda i es parxo que ara se busca un en... un clavament molt més visible on s'ubicaran unas carpas al costat muntanya da la gran via sacons explica la presidenta de Cora Xample Carmen Izquierdo al col·lectiu de comerciants que encara viuen al les dues morts brutals ja registrades a la zona al Joan van només una setmana s'ha volcat en activitats de promoció volen dinamitzar eix, un dels 20 que estan associats a la Fundació Barcelona Comerç ara que les obres de la B i amb elles les estanques que dificulten l'accés a les botigues aniran guanyant terreny als pròxims mesos doncs ja sabeu aquest dijous La Fira de da de l'Eixample. Aquí a la Gran Via, entre Bruk i Roger de Llúrie. Tot just davant de la ràdio. Nosaltres ja us dic, estem a la Gran Via, amb el carrer Bruk. Gran Via 645. I anem fins a On s'ha pres el relleu presidencial. I l'ex-guerriller... José, Pepe, Mujica... ...va assumer ahir el poder a l'Uruguay. I què és el que fa interessant aquest relleu? Aquest relleu donc, eh, que diu que està disposat... ...a aquest eh, exdirigent guerriller de 75 anys... ...diu que està disposat a alternar... ...les activitats oficials... ...amb el conreu del seu hort... ...i l'atenció a les flors. Mujica, a més, donarà el 87% del sou... A una fundació que construeix vivendes per famílies desprotegides. No sabem ara si aquí en el nostre país ni ha campré una exemple mm. i fan almatés van una donació de una part del seu sou mm. per la construcció de habitatges socials. Mm. Continuem en línies obertes a RKB a la sensis punt nou fins que sigui la snow d'almatí a molt i molt més. Mm. Continuem en dimarts, fem, habitual, hores, amb Llíria Obertes d'aquest habitual, música lliure. aquella música del lliure que podeu de manera internet, els seus han -la a de de manera Avui un grup que ens arriba des Alacant, des de una Elles is die La Olla Express, en is een groep die bestaat door... Jéssica Arabeu (cito Arabeu la y las guitarras), Pachis, Alba, Alberta (al trombo), Mario (al la trompeta), Carlos (al las percussions) en Bosco (al la bateria i programacions). Ze hebben twee albums: Autoeditat (online 2006), dat is een single, unep, para is voor iedereen. I l'any passat, l'any 2009, van editar el disc Panic. Un disc del qual comencem escoltant un dels temes. Ells són... La OIA EXPRESS. I aquest és un dels temes que pots descarregar de manera gratuïta. Es diu... La Batalla. Round 1. Round, round, round 1. Round, round, round, round. Come Vamos a apertarla con ganas, creo que hoy podemos ganar con invertitud de sonrisas, vamos a plantarle cara a la pesa invertitud, de verdades no se disparan balas Aquí tenim aquesta primera cançó, La batalla de la olla Express. Aquest Group, d'Alacan que podeu a 3w.myspace.com/laolla o podeu trobar també al web de 3w.jamento.com i descarregar el seu àlbum Panic on album King Glow, King Glow, perdó, 13 cançons. Aquesta que hem sentit, La batalla, però inclou també d'altres Puerto Pain Panic, mil sonidos pequeños esperando para todo el mundo, Magic Box, Oporto 3 de la madrugada, Babylon, viene y va, tiempo y la olla express. 13 temas que pots eh, fruir en aquest disc es va produir durant l'any 2008 pel propi grup juntament amb Carlos Suay i Dani Said als estudis Sacramento de 13 temas ben moguts que es fan molt agradables de sentir. Un d'altre d'aquests temes Is aquest, Oporto, 3 de la madrugada. De despertar tranquilamente. a A mi lado para siempre tú estarás. Los muchachos van mirando para abajo, tanto ruido ha llamado su atención. ver Verkomen bailaba aquella tarde. Si gastarás algo más de tiempo en comprender. Que vivir o morir bailando. No es de locus. Esta noche mi guitarra te lo vuelve a repetir. Mira la alegría, como llega el barrio. Los amores niña, como van sonando. Los tambores de la vida, como van sonando. Y la gente se ha muerto. Zonen bé, oi? Que t'agraden? I és que aquí, a Línies Obertas, sempre triem la millor música lliure. La Olla Express ha presentat aquest disc, Panic, que és més que una col·lecció de cançons. És un projecte global on es barreja el rock, el reggae, ska, els ritmes latins, tot amb un spiritu punk del Do It Yourself. Fes-ho tu mateix. En Altemska aporta la banda en functie aan men, a compartitas Canary, a groups como Desechos, Begoña Bagmatu, Escorzo, 08001 ...en een yarga, etc. Rappartien al seus concerts, energia en una actitud que se transmette al public, energía, areva da la ma. La mano negra, odals clash, ...dat obliga al publiek a cabas en parda de l'espectacle. Presenten ritmes. Ze enganchen, maar kan niet no staan rijnit. Aan mijtras cum promeses, kansparlando la realitat més propera, compromeses. A m'la que han volta la banda. Un altra de les cançons del, del disc Panic, és aquest tema que escullem, Magic Box, la capsa mágica. per finalitzar aquesta edició del Música Lliure d'aquesta setmana sense la Vanessa Leiva, que no la tenim per aquí. Demà sí que hi serà, eh? Demà ja la tindrem de nou a la tertúlia. Doncs explicarem quatre cosetes més d'aquest grup. La Olla Express. Fidels als seus principis de llibertat, la Olla Express ha decidit posar aquest disc ...pànic, Aditatam llicència Creative Commons... ...per que tothom pugui gaudir... ...da aquest so fresc hem pogut sentir. D'aquesta manera, qui vulgui... ...pot adquirir el format físic... ...a un preu que la banda considererà raonable i just... ...5 euros més la voluntat. Si voleu saber-ne més... ...si voleu escoltar una mica més... ...si voleu descarregar-vos... ...aquesta música, com diem, música... Hi, música que podeu descarregar de manera gratuita a internet i de manera legal. Podeu entrar al seu MySpace, 3w.myspace.com/laolla o bé podeu també entrar a la pàgina web 3w.jamento.com i buscar pel seu nom el grup La Olla Express. Ens quedem amb una darrera de les cançons del Hispanic Babylon son la olla express La ciudad marca el ritmo.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 Cuando son las 9 menos cuarto de la mañana es momento de dar la bienvenida a nuestros estudios a la defensa animal, a la Llega para la Protección de animales y Plantas. Y hoy tenemos como invitada a Cleidy González, que es veterinaria de esta asociación. Muy buenos días, Cleidy. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar sobre todo de cachorros. Sí. De los cachorros que os llegan al refugio y un poco cuál es el protocolo que se sigue en general con ellos. ¿Se abandonan muchos cachorros? Eh, bueno, sí, lamentablemente el nivel de abandonos de cachorros es, vamos a decir, tan alto como, como el nivel de, de abandono de adultos. En los últimos meses este nivel ha aumentado bastante y, bueno, sobre todo considera que, que no suelen ser individuos aislados, sino camadas completas. Uh -huh. Eh, ...que pueden variar entre 4 o 5, ...hemos llegado a tener camadas incluso de 8 animales. Incluso de 8 animales. Sí, entonces bueno, lamentablemente no solo es el mismo problema... ...del abandono que animales adultos... ...sino además son animales que vienen en, en camadas completas, ...por lo tanto pues el problema se, vamos a decir, multiplica por, uh -huh. por 100. Y en este caso, claro, es eh, uno de los inconvenientes... ...de lo que hemos eh, hablado muchas veces, de no esterilizar a los animales, de, de eso, de permitir la cría incontrolada, que es uno de los temas en los que siempre hemos insistido mucho desde esta sección. Por supuesto, eh, esto no es más que consecuencia de esa cría incontrolada y, bueno, un poco también de falta de conciencia uh -huh. por parte de, de, de muchas personas, de, bueno, de no tener un control mayor sobre la reproducción del animal y estas son las consecuencias, pues, que, que pagamos, ¿no? En, lamentablemente, lamentablemente la pagan son los animalitos, uh -huh. que al final, pues por supuesto una camada que es abandonada eh, tiene una poca o, o no hay garantía de que pueda tener una calidad de vida más adelante, ¿no? No ¿Sí? se sabe muchas veces dónde terminan estos cachorros y eso, pues, eh, por supuesto no es más que consecuencia de esta, muchas veces, de esta cría incontrolada. ¿Existe algunas razas que sean, sobre todo, las que más llegan al refugio o, o un poco de todo tipo? Sí, bueno, hay de todo, pero fíjate, es bastante curioso ...que ha aumentado bastante el abandono de razas grandes. Sí. Eh, razas que, bueno, no ninguna raza en particular... ...muchas veces uh -huh. son animales con un alto nivel de mestizaje... ...pero sí en los últimos meses nos hemos visto pues, afectados... Este, ...o hemos enfrentado abandonos de camadas completas de razas... ...que superan los 20, 25 uh -huh. kilos. Sí. Eh, hablo, por ejemplo, de animales con, con mestizaje alto con pastor alemán... Sí. ...es bastante común lo que estamos recibiendo en este momento... Cuando eh, llega, sí, sí. No, es que te comentaba además que eh, en, probablemente este. En el caso, a ver, desde el punto de vista de abandono es igual de grave, pero además probablemente el hecho de que sean animales de raza grande, sí. me imagino que, bueno, la, la, lamentablemente la gente al final no tiene conciencia o, o no de, de la reproducción o del control de la reproducción, por lo tanto, pues por supuesto la manutención uh -huh, sí. de una camada de ocho animales de promedio 25 kilos, pues es algo que eh, hay que plantear, por supuesto, antes de reproducir. ¿no? Evidentemente. Entonces evidentemente. sí es bastante común que sean animales sobre todo de raza grande, pero bueno, hay de todo, como hemos estado conversando la semana pasada, uh -huh. es, hay bastante variedad y bueno, también tenemos animales pequeñitos. Cuando llegan estos cachorros al refugio, ¿cuál es el procedimiento que, que seguís habitualmente? Sí, el procedimiento es bastante parecido a lo que yo te comentaba las semanas anteriores, ¿Sí? cuando estuve aquí, acerca de lo que sería la profilaxis o el control veterinario. Uh -huh. Hay algunas variaciones, por supuesto, dependiendo, sobre todo en tema de vacunaciones, sí. porque los cachorros tienen un protocolo de vacunación, pues, distinto al adulto, un, uh -huh. poco, un poco más elaborado y más progresivo, y eh, eso se ajusta, ¿no? Dependiendo de la edad del cachorro. Pero el procedimiento, en líneas generales, es bastante parecido. Uh -huh. El animal, bueno, por supuesto, primero es sometido a un control veterinario donde se eh, comprueba el estado de salud eh, que se vea pues por supuesto que, en qué condiciones viene ¿no? y posteriormente pues se identifica ¿Sí? se desparasita y se inicia ese plan de vacunación A ver, ese plan de vacunación en cachorros se inicia a la sexta semana de edad. Uh -huh. eh, a la sexta semana se pone la primera vacuna y luego hay una serie de refuerzos que eh, se colocan o, más o menos entre un periodo de 15 a 21 días. ¿Sí? Uh -huh. Entonces esto varía mucho dependiendo de la edad del cachorro. Por supuesto, no es lo mismo recibir un cachorrito de cuatro semanas o seis semanas que ya está para vacunar que recibir, bueno, en muchas ocasiones, a finales del año pasado, estuvimos una camada de ocho perritos de tres días de nacidos. De tres días. Sí, salieron adelante, son fenomenales, ¿vale? unos eh, perros hermosos todos adoptados, ¿Sí? su madre adoptada, además uh -huh. una madre excelente, pero en este caso, pues por supuesto, ese protocolo a seguir, varía ese protocolo, pues para iniciar el plan de vacunación hay que esperar esas seis uh -huh, semanas, sí. ¿no? Entonces se ajusta mucho dependiendo de la edad. Pero al igual que los adultos, estos animales pues, son identificados, son desparasitados e iniciados en el protocolo de vacunación dependiendo de la etapa de edad donde se encuentren. Uh -huh. Normalmente las vacunas acaban eh, a los tres meses de edad sí. eh, la última vacuna que se pone es la vacuna antirrábica uh -huh. sin embargo es importante aclarar que en Cataluña esta vacuna no es obligatoria desde el punto de vista legal sí. eh, siempre es recomendable sobre todo si los futuros dueños eh, van a viajar por ejemplo fuera del territorio español uh -huh. se recomienda tenerla vacunada porque es una eh, exigencia para entrar en otros países de la comunidad económica europea sí. pero Normalmente eh, Eso se pone a los tres Tres meses y medio de edad Y aunque no es obligatoria Pues siempre es recomendada uh -huh. vale. Perfecto Nos hablabas hace un momentito De esta camada que os ¿Sí? llegó Sí eh, De nada Tenían tres días cuatro Sí ...pero vinieron acompañados de la madre en este caso... ...correcto... ...os encontráis con casos eh, también de animalitos... ...que os llegan más o menos con esta edad... ...pero sin la madre... ...sí, sí... Eh, ...nos encontramos con casos de, por ejemplo... ...cachorros de muy pocos días de nacido... ...abandonados en una caja en la puerta de la protectora... Uh -huh. ...vale, esto es bastante eh, común... ...no solamente eso con la madre sino incluso solos... ...y por supuesto en este caso eh, el tema se agrava ¿no? Uh -huh. ¿Qué posibilidades tienen de salir adelante estos cachorros... Sin, eh, ...sin la alimentación de la madre? Sí, bueno hay que hacer un trabajo bastante arduo... Eh, ...porque por supuesto el hecho de que el animal... ...venga acompañado de la madre aunque con esta edad... El, el, el, ...ya el efecto del abandono y además uh -huh. las condiciones... ...pueden perjudicar por supuesto a futuro, evidentemente el hecho de que no vengan con la madre, esto agrava mucho más y es necesario pues, tomar una serie de medidas que puedan garantizar ¿no? que estos cachorros salgan adelante. Uh -huh. El principal problema es un tema de alimentación. Sí. Por supuesto, estos animales hay que alimentarlos de manera artificial. Sí. Eh, artificial me refiero con biberones y leche sí, sí, maternizada sí. comercial eh, con periodos de cada tres o cuatro horas, dependiendo de la edad que tenga. Y por supuesto, tienen un riesgo de, de vamos a decir, de salud, sobre todo a nivel inmunitario uh -huh. bastante mayor que si están acompañados de la madre salir por supuesto pueden salir adelante eh, pero necesita un es un trabajo bastante dedicado sí uh -huh. además lleno de muchísimo amor y dedicación porque bueno no es fácil por supuesto ¿cuál es el plazo más recomendable para separar a unos cachorros de la madre? sí eh, esto es bien interesante porque eh, hay varios planteamientos, uh -huh. ¿no? Eh, al final, pues depende mucho del criterio veterinario. Hay bibliografías que plantean varias, varias maneras de hacerlo. Y, por supuesto, bueno, cada veterinario, además, dentro de, de lo que es la literatura, tiene su, su manera, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, yo te explico un poco cómo lo hacemos en la protectora. Sí. Eh, a ver, la edad, eh, para nosotros, ideal, está entre las seis semanas y las ocho semanas. Uh -huh. Volvemos a lo mismo. En nuestro caso, el hecho de ser una protectora, pues por supuesto, esto puede tener ciertos condicionantes uh -huh. que hagan que no sea tan estricto. ¿Sí? ¿vale? Animales, por ejemplo, si a mí me llega un futuro adoptante y el animal acaba de cumplir seis semanas y, y nos parece que la adopción es bastante... Eh, Favorable, pues por supuesto se puede ajustar, sí. ¿no? Pero hablando en líneas generales, la edad ideal es de seis a ocho semanas sí. y luego la manera como nosotros lo hacemos es eh, una manera progresiva. Uh -huh. eh, está, esto está, eh, vamos a decir, en la bibliografía, está, hay gente que lo ha practicado y funciona muy bien y consiste en lo siguiente. A partir del mes y medio lo que hacemos es comenzar a separar, sobre todo durante el día, progresivamente de la madre uh -huh. y comenzar a ofrecer eh, comida comercial. Básicamente pienso para cachorros. ¿Sí? muy importante, que es lo, el que tiene los nutrientes necesarios. Entonces, este, eh, al, al mes y medio comenzamos con este, vamos a decir, destete progresivo sí. Cada día se va separando mayor cantidad de horas de la madre uh -huh. De manera que eh, ingiera mayor cantidad de pienso y cada vez menos leche sí. Y luego, en la noche duermen con la madre uh -huh. A medida que pasan estos días, esos lapsos de separación son mayores sí. Estos lapsos de eh, acompañada de la madre son menores Y de esta manera, a los dos meses de edad, ya eh, se quitan completamente. Uh -huh. Entonces, esto tiene varios beneficios. Por un lado, eh, preparar, vamos a decir, el estómago del animal para que vaya asimilando la comida comercial. ¿Sí? Eh, beneficios también para la madre, porque eh, hace que la, el control de lo que sería el funcionamiento de la glándula mamaria también va eh, fisiológicamente volviendo a la normalidad. Y luego, Además, eh, permites que el aprendizaje que tiene el cachorro con la madre tampoco se corte uh -huh, bruscamente. Sí, sí, sí. ¿vale? Eso, además, cuando, cuando me preguntabas anteriormente de los cachorros sin madre, hay una parte además psíquica de aprendizaje con la madre que se ve bastante eh, bloqueado, bastante afectado cuando la madre no está. Uh -huh. eh, una serie de aprendizajes que van relacionados, por ejemplo, con el control del mordisco, sí. eh, con la socialización con otros perros uh -huh. y evidentemente, pues... este Cuando lo haces así progresivamente le permites al animal ir eh, habituándose a otros estímulos pero a la vez seguir teniendo ese aprendizaje de la madre. Entonces un mes y medio, dos meses de edad es la edad ideal. Nos encontramos mucho con estos cachorros abandonados que son separados antes del mes. Sí. ¿vale? Y, y, y incluso yo he escuchado en mi experiencia profesional bastantes personas que aún no siendo animales abandonados lo hacen a las cuatro semanas. Uh -huh. Y es importante eh, resaltar que en este caso es muy pronto que esto produce una serie de efectos psíquicos sobre el cachorro que es muy importante bueno, tomar en cuenta y, y lo ideal es esto, esperar por lo menos hasta la sexta semana. Esperar por lo menos seis semanas. Seis Así que, semanas, correcto. Atención, si alguien, nosotros ya lo decimos, no somos partidarios de la cría en casa, etc., pero si alguien se encuentra que casualmente tiene el animal en casa, se queda embarazada la, la, la hembra que tiene en casa y tiene cachorros, pues que sepan que, que esto que deben esperar por lo menos hasta las seis semanas para que este cachorro no tan solo sea a nivel físico, sino que también a nivel psicológico, eh, <coughs> perdón, también eh, pueda evolucionar correctamente. Correcto. Existen... Eh, sí, eh, perdona que, que te interrumpa. No, yo eh, solo quería eh, añadir... Eh, Por supuesto, puede haber casos donde si la madre tiene alguna patología, uh -huh. eh, esa separación de los cachorros tenga que realizarse antes. Eh, hay algunas madres, por ejemplo, que por la lactancia misma pueden sufrir infecciones de la glándula mamaria. Uh -huh. Hay una infección, bueno, eh, no es tan común, pero puede ocurrir que se llama mastitis. Y en estos casos, pues por supuesto hay que tomar una serie de medidas eh, médicas que te pueden obligar a separar previamente los cachorros. Pero, desde luego, en un estado de bueno o correcto de salud, eh, por favor, no hacerlo antes de las seis, seis semanas. Uh -huh. Que eh, luego, bueno, hay bastantes efectos a futuro, sobre todo en temas de comportamiento. ¿Se dan casos, por ejemplo, en el refugio de hembras que no son la madre biológica de los cachorros, que, entre comillas, ¿adoptan a algún eh, pequeño? Eh... Bueno, no. No, no es habitual. No, pero básicamente porque cuenta además que todas nuestras hembras están, o, o el, el, el, prácticamente el 100% de las hembras están esterilizadas. Esterilizadas. Uh -huh. Entonces, eh, no tenemos madres que puedan servir de nodrizas. Uh -huh, sí. A ver, desde el punto de vista de leche. Uh -huh. Luego, desde el punto de vista de afecto, pues sí, sí son adoptados sí. Eh, por cualquier madre o padre. Bueno, uh -huh. y realmente hacen unas manadas que, donde ves que hay unas relaciones emocionales entre ellos bastante estables sí. eh, y bastante curiosas. Pero claro, el hecho de que nosotros no criemos, uh -huh. evidentemente pues hace que yo no tenga madres nodrizas que, que puedan, pues por supuesto prestar esta tarea eh, ocasionalmente, además, eh, si me llega alguna de estas madres con una camada claro, es muy raro que yo tenga dos o tres madres a la vez, uh -huh. eh, o sería muy mala suerte que tenga dos sí. o tres madres a la vez que, tengan, que sean abandonadas con cachorro uh -huh. entonces no, no es una práctica habitual, sobre todo eso, no tenemos, nuestros animales están esterilizados, no tenemos madres que estén lactando dentro de la protectora. ¿Y os llegan también hembras embarazadas? Sí Sí, sí, muchísimas. Eh, sobre todo cuando son eh, animales que han estado cierto tiempo en la calle y nos hemos conseguido con eh, animales que sí, que puedan estar en periodos de gestación. Tratamos de controlarlos, eh, si estos periodos de gestación son muy, muy prematuros, esterilizamos. Y, bueno, sí hemos tenido caso de, de vamos a decir, partos y, y animalitos que sí que han llegado preñados y que, bueno, que nos han parido en la protectora. Lady se nos acaba el tiempo. Uy. Te agradecemos <ríe> muchísimo que hayas eh, venido, que nos hayas explicado todo esto interesantísimo a todos eh, los amigos eh, de Líneas Hubertas. Os decimos siempre que os recomendamos que paséis un día por allí, por la Liga para la Protección de Animales y Plantas, que los conozcáis, que los visitéis, y que veáis la labor que hacen. Muchísimas gracias, die Muchísimas gracias, David. Hasta Buenos pronto. Un saludo. Y nosotros eh, nos despedimos. Ens a de la frecuencia modulada Tijd hebben we een interview met dat tot. Dus no supo deu perdra. Ara da seguida, a iras dal maditarrani. Da express la música da la nostra vida. I a las dots la torre de babel. A Enric García Corredera que tingeu un bon dia. Salutacions dal vostre mic David Morales.